La columna Criptomonedas y Economía Digital. Criptomonedas y Economía Digital. Buen día, Ramiro. ¿Cómo andas ¿Cómo andas Pali? ¿Todo bien? Te saludo. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo por acá. Bueno. Eh, te estoy viendo que estamos conectados a través de eh, la aplicación Meet. Sí, perfecto. Bueno. Eh, el día de lo de hoy, eh, con la, la idea de la columna era eh, abordar un tema un poquito más técnico, más tecnológico, ¿no? La primera vez vimos un poco un, un repaso de las criptomonedas, el segundo, eh, sí. eh, emisión, digamos, tuvimos la cuestión esta del patrón oro y, y una revisión histórica de la moneda, de lo que es moneda, por qué es moneda, y hoy eh, con un caso que hubo, Eh, que tomó bastante relevancia hasta a nivel internacional, eh, vamos a vamos a entrar en algo un poquito más técnico, ¿no? Que también vamos a, a ir revisando aristas de, de cómo esto impacta en, en esta economía nueva digital basada en, en moneda eh, criptográfica digital, ¿no? Bien. La idea es que eh, hubo bastante relevancia en medios internacionales por un caso de ransomware, que se escribe ransomware, ¿no? Sí. Eh... Es, es un, una, una modalidad de ciberdelincuencia eh, que, que se basa en el secuestro de los datos de una máquina. ¿no? Eh, parece algo que es medio eh, lejano, pero es, es, es una modalidad de, de hackeo, digamos, de, de lo que la gente normalmente conoce como virus, uh -huh. eh, en la cual alguien, un ciberdelincuente, ingresa un virus a nuestra máquina y, Eh, un, un programa que lo que hace es nos cifra todos los datos. ¿Te acordás cuando hablamos de que las criptomonedas se basaban en, en esta cuestión de la criptografía, que, que es algo histórico de cómo se fueron eh, enviando mensajes sin que alguien los pueda ver, etcétera? Bueno, todos los datos que tiene nuestra máquina los cifra eh, y después nos pide un rescate. Ransom en, en inglés quiere decir rescate, ¿no? Entonces nos pide un rescate generalmente en moneda digital. Esto que, como te digo, eh, el otro día lo comenté en un grupo eh, de, de amigos y a dos le pasó, yo conozco empresas de acá que les pasó. Generalmente estos hackers buscan empresas o instituciones porque, eh, digamos, eh, la promoción de que fueron atacadas No, no hacen la denuncia porque pierden prestigio en, en su seguridad, digamos. Ah, ¿no? claro. eh, hubo un caso que llegó a los medios nacionales porque a la aduana de la Argentina le pasó. Uh -huh. El caso pasa en Estados Unidos no y después te piden un, un rescate en moneda digital. Si vos querés de nuevo los datos de tu máquina, yo te los te los vuelvo a mostrar, pero me tenés que pagar tantos bitcoins o tantos X moneda digitales. Pasa un caso en Estados Unidos que fue muy reconocido en mayo porque sufrió un ataque una empresa que es el principal oleoducto de Estados Unidos, se llama Colonial People Line. Eh, y tiene un oleoducto donde se mueve todo el combustible de 8.850 metros a lo largo de Estados Unidos. Desde Texas hasta Nueva York se quedó sin combustible por este ataque. Mira Esta gente pide 75 bitcoins de rescate, por esos datos. O sea, como las máquinas no andan, no pueden hacer andar el oleoducto, se queda sin sí, combustible, como te digo, una gran parte de, del país. El 75 bitcoin parece poco. Eh, cuan... 4 millones de dólares son. 4 millones de dólares. Ah, ah, en ese momento eran 4 millones de dólares. Como hablamos siempre de esta de esta variabilidad, hoy sí. son 3. Hoy, hoy vale más o menos 40 mil, son 3 millones, 2 millones, 800 mil dólares. Bien. Eh, ¿qué termina pasando? hasta Biden terminó hablando del tema ¿por qué? porque hay una organización de hackers rusos que se llama DarkSide, que hace mucho estos ataques, entonces eh, eh, obviamente viste que está toda la cuestión internacional de la injerencia de Rusia sí. con el cibercrimen en Estados Unidos, etcétera mm. Biden con un perfil mucho más bajo que el que tenía Trump, eh, termina diciendo como que, eh, él no cree que el gobierno ruso esté atrás del ataque pero que eh, pero le pide que por fa, pero que sí sabe que los hackers son de, de, de origen ruso pero y le pide que los combata digamos que mm, por lo menos promueva o facilite esa cuestión termina pasando todo en que la, la novedad de esta semana es que salen todas las noticias de que el, de que el fb el fbi recuperó 70 63 de esos 75 bitcoins. Ah, o sea que la empresa pagó a los... Aparentemente, o sea, la empresa pagó que... que el rescate. El rescate de los 75 bitcoins y el, recupe, el FBI recuperó 63. Ahí lo, la noticia genera como un, un, un choque porque no... ¿Cómo lo hizo para recuperarlo? Claro. La, las monedas digitales no eran anónimas, no estaban fuera del poder de policía, de... Eh, los gobiernos. Uh -huh. Entonces, se, se fue, digamos, luego, eh, eh, se fue haciendo una, una investigación donde obviamente todo lo de la criptografía siempre estuvo históricamente relacionado con todos los servicios secretos y etcétera, por la cuestión esta de De, de que es lo que se usa para cifrar mensajes claro. ¿no? entonces desde el, históricamente estuvo relacionado y los mejores criptógrafos criptógrafos del mundo trabajan para el servicio secreto lo que se termina eh, lo que tenemos que entender es que cuando nosotros tenemos monedas digitales tenemos un par de claves una clave privada y una clave pública la clave pública es la que sabemos la que sabe todo el mundo no eh, lo que sería nuestro CBU Ah, bien. Entonces, ¿cómo fue el caso? ¿Qué es lo que podemos llegar a determinar de acuerdo a los pocos datos que se fueron informando oficialmente? Cuando los cuando los hackers te piden el rescate, te dan una clave pública, te dicen, depositame en este CBU, depositame acá. Sí. Y, y como habíamos dicho, esa libreta de almacenero, que es todo el mundo de las monedas digitales, tiene acceso a todo el mundo. O sea que... El FBI sabe dónde le depositan y sabe todos los movimientos que tiene esa cuenta. Mm. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué hacen estos hackers, estos delincuentes? Lo mismo que hace un delincuente que cobra un... que, que por delincuencia se hace de un montón de dinero en efectivo. ¿Qué hace un delincuente de eso? Que tiene un montón de dinero en efectivo. Lo empieza a tratar de distribuir al menudeo, mm. ¿no? Sí. Y de esa forma blanquearlo de alguna forma. ¿no? Sí. Estos delincuentes lo que empiezan es a mover en, entre muchas cuentas distintas esos 75 bitcoins. Y obviamente, ¿dónde terminan esos e, e, es, esos fondos? Terminan en lo que se llaman los intercambios o los exchange que son grandes casas de cambio donde se pueden comprar y, y, y vender moneda digital. Porque una vez que lo meten adentro de la circulación, eh, esa plata ya se le pierde el rastro supuestamente lo que termina pasando es que el, el con ese seguimiento que hacen esa gran base de datos virtual eh, que, que existe a la que todos tenemos acceso, encuentran que en un momento hay mucho de esos fondos en un exchange al que el gobierno de Estados Unidos tiene acceso. Mm. El, el exchange le da la clave privada, que la clave privada es la forma de gastar esos datos, de gastar esa plata, digamos, sí. y con esto el FBI recupera la... La, la moneda no entonces, ¿por qué recupera la moneda? porque el, el FBI se hace de las dos partes de la clave privada y de la clave pública la clave ¿qué es lo que nosotros tenemos que qué, qué es lo que yo pienso qué es lo que un, un día charlábamos en, en, en, en otra edición anterior lo volvimos a lo charlé antes cuando di alguna, alguna charla para la facultad es que la gente eh, se interesa por el tema, se mete, pone De parte de sus fondos parte de su ahorro, ya sea para ahorro o para especulación pero no termina de entender bien cómo proteger eso no mm. y eso se termina protegiendo, protegiendo las claves privadas o sea, vos para cada cuenta tenés tu clave privada y lo que siempre se dice es, quien tiene la clave privada tiene los fondos claro o sea que vos para estar seguro de la inversión que vos hiciste, tenés que tener tu fondo y tu clave privada ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy en día en la Argentina es muy fácil comprar monedas digitales en, en estos en estos negocios de fintech de intercambio, que se llaman eh, exchange en, en la jerga, ¿no? que son sí. lugares donde uno, eh, bajando una aplicación, subiendo el DNI, compra moneda digital, y le queda... Pero en ese en ese caso, ¿quién tiene las claves privadas? El exchange. No lo tengo yo no entonces lo que yo lo que uno siempre lo que yo recomiendo es que uno tiene que tener el poder de esas claves privadas para estar seguro de resguardar su capital por ahí cómo se hace esto da para otro para otra charla viste porque eh, eh, por ahí eh, la idea mía era en, en otro en otro encuentro hacer un planteo de cómo nosotros podemos meternos en, en esta en esta en este mundo de manera segura claro ¿no? Sí. entonces eh, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que tanto para el público en general los, los las recomendaciones más eh, más más básicas son que siempre que uno use estos intercambios los tiene que hacer desde un dispositivo conectado a una red que uno considera segura un dispositivo que uno conoce la máquina propia de uno una tablet de uno un teléfono que hay que tenerlo debidamente actualizado con todos los parches de seguridad, porque esto va evolucionando en esta carrera de, de, de, de delincuencia digital. no uh -huh. Por otro lado, siempre que uno pueda tiene que activar el doble factor, que es lo que tenemos en muchos en muchas, eh, de estos servicios financieros. El doble factor que es que yo pongo mi usuario mi contraseña y me mandan un mensajito con un código a mi teléfono. Tipo token, tipo token. Claro, mm. me, me mandan, como entonces con esto se valida que yo para entrar tengo que tener el, el usuario, la contraseña y esa clave que me generan en el momento. Claro. no Entonces mm. eso lo tengo que activar siempre que trabaje con esto. Eh, y después para el ransomware tener en cuenta lo mismo, eh, los dispositivos conectados, eh, actualizados y sobre todo prestarle especial atención A los, a los dispositivos de acceso remoto, ¿por qué? Porque estas, este tipo de delincuencia tuvo su auge en la pandemia porque todo el mundo empieza a trabajar a, a, a distancia, ¿no? Y para trabajar a distancia vos te tenés que conectar a la otra máquina. Entonces ahí tienen como una una entrada muy fácil. Entonces todos los programas de tipo Team Weaver, tipo AnyDesk, tipo el escritorio remoto de Windows, que muchos que eh, ahora están aprendiendo a usar porque trabajan desde la casa, hay que tenerlos debidamente actualizado Y en el momento en que yo no lo voy a usar más los toco de sacar de la máquina, porque sí. es una eh, eh, una potencial vulnerabilidad que tengo ahora. Claro, ahí. es como dejar una puerta abierta. Exactamente. Sí. Bien, Ramiro, eh, pero el próximo viernes ¿me anticipaste algo ya? O? El próximo viernes tenía... Tengo en elaboración la columna sobre uno de los temas más más más, más polémicos que tenemos en, en este mundo que es el de la sustentabilidad y el uso de los recursos naturales Ah, también eh, que es un poco lo que lo que se está discutiendo mucho eh, bueno con un, un tweetit de elon musk que es el, el dueño de tesla eh, uno el segundo millonario más grande del mundo que fue un, el que Había tuiteado que iba a permitir que sus eh, que sus autos que son ecológicos se compren con bitcoin mm. esto lo hizo hace dos meses y ahí hace 10 días tu que no va a permitir eso porque bitcoin eh, va en contra de la ecología porque consume mucho mucha energía eléctrica bien. entonces vamos a explicar por qué pasa esto digamos ¿no? bien bueno Bueno, Ramiro, nos reencontramos entonces eh, bueno, la próxima semana. Un saludo para todos y todas. Eh, eh, un abrazo grande. Eh, Ramiro Rodríguez, docente de la Universidad Nacional de La Pampa. pasaba